Hola, Pali. Hola, doctor. ¿Cómo andas? Buen día. Muy bien. Bien. Eh, hablábamos recién del de gremio ADU que está movilizado. Bueno, hay varios gremios eh, que están movilizados porque no se estaría cumpliendo la promesa eh, de alguna dirigencia, sobre todo a nivel nacional, que ha dicho que eh, los trabajadores y trabajadoras le vamos a ganar a la inflación este año. Bueno, eh, ni que hablar del sector que representás vos, Milton, de trabajadores de prensa. Sí, nosotros ya lamentablemente venimos acostumbrados que las paritarias en vez de esperar ese momento como van a afrontar una discusión, ya sabemos que se viene un plan de lucha. o sea Y lamentablemente después de tres o cuatro reuniones con Adira, este, donde sí hicieron una oferta un poco mejor que el primer semestre, para el segundo semestre ellos plantean un 39,5% de aumento total hasta marzo del año que viene. Así que fue rechazado de plano. Y hoy arrancamos la jornada de lucha con una visibilización ahí en, en la casa del Cipren y reclamando la zona patagónica para todos los trabajadores, todas y todas las trabajadoras de, de La Pampa, eh, no solo de prensa, sino para todas las actividades. Claro. Eh, hubo un reconocimiento de zona patagónica, o zona austral, para eh, una parte de la Patagonia y quedamos afuera, eh, en La Pampa. Sí, sí, así es. este uh -huh. La lucha por el reconocimiento Neuquén, Río Negro y La Pampa, este, la ganaron Neuquén y Río Negro. Eso, la verdad, que fue una alegría para todos, porque uh -huh. es una lucha que venía, era el único gremio casi que diría de Neuquén y Río Negro que no lo cobraba, tuvo que salir casi toda la ciudadanía a expresar su repudio hacia esa actitud de los empresarios, y bueno, lo lograron, hay un reconocimiento mínimo, pero con vista a el año que viene, por ahí subir un porcentaje casi del 10%, y es lo que nosotros esperamos. La verdad que hoy en día nosotros esperamos, en la primera etapa, esperamos tan solo un reconocimiento, por ahí la idea ahora es ir un poco por más. Eh, y también hay una idea de sentar a los empresarios en paritarias eh, acá en La Pampa. Estamos viendo con la federación para ver cómo lo, lo gestionamos, que lo, queremos que nos queremos tener una charla con ellos, con los, los cuatro medios a los cuales nosotros representamos, parece que es algo mucho más franco, más sincero, más directo, y estamos trabajando en eso. ¿En algún momento se hizo eso acá, en La Pampa? Sí, la hizo, negociación sí. era era cara a cara con los, los dueños de los medios de acá. Sí, yo no estuve, yo uh -huh. recién ingresaba al diario, me acuerdo fue hace bastante sí. esto, fue casi hace casi 20 años, uh -huh. la última, y se hizo, me acuerdo ahí incluso, ya estábamos en la casa de Irigoyen, y se pudo hacer. Nosotros no tenemos personería eh, jurídica, tenemos inscripción gremial, ¿viste? Entonces uh -huh. la federación nos tiene que habilitar a nosotros como paritarios, Nosotros incluso hay una cosa que tienen que saber los trabajadores que hay un, hay un expediente del de, que es un acuerdo del, del año 75, mm. eh, eso quedó activo, todavía ese expediente está abierto, no no se derogó y se pueden este, discutir cualquier tipo de, de consideraciones que tengan que ver con lo, con lo salarial, incluso con las condiciones laborales, que hoy en día reivindicar cada cosita a las cuales uno a veces... No, no, se las había olvidado, hoy en día suma todo, me parece que los salarios se han bajado tanto que uno ya quiere ver de qué manera es una reivindicación de, de, de lo que a veces uno se olvidó, que sea la merienda, el, el horario nocturno, eh, los domingos, este mm. en la zona patagónica, este, así que vamos por todo eso. Eh, Milton, hoy habrá una jornada de visibilización en horas de la tarde y tres y media nos juntamos en la Casa del Ciprén están todos invitados eh, me parece que es una idea que surgió de, de, desde las asambleas que está buenísima porque es una forma de, de mostrar los rostros de, de, de, de la gente que, que a veces no, no nos podemos juntar todos por cuestiones de, bueno, la pandemia fue algo que a nosotros nos, nos dio en ese sentido mm. siempre fuimos muy respetuosos de eso y, y, y estábamos pendientes de lo que podíamos llegar a hacer Ah. Hoy que estamos un poco más tranquilos, por suerte, queremos demostrarnos todos juntos para, para iniciar el reclamo por zona y por una recomposición de la eh, Milton, estamos en, en, en un plan de lucha. Eh, ¿Existe la posibilidad de que haya paro eh, para la semana que viene o para la otra? Hubo unas, eh, sí, hubo un plenario de secretarios ah. generales y ah. delegados de todo el país y se planteó un plan de lucha, primero con visibilizaciones este, mediante asamblea, caravana y se piensa del 6 al 10 de septiembre si no llegamos si Adira no no no trae una propuesta superadora que le diría que también estamos muy cerca de, de llegar a algo que podamos llegar a, a acordar eh, sí, por supuesto se plantea un paro. Bien. Bien, Milton no sé si quedó algo, si no, gracias No, agradecerles a ustedes por el llamado, por acordarse de nosotros y, y bueno, recordar que la zona patagónica es un derecho este, y que no quede solo en, en la declaración este, política, que es, es lo que duele, ¿no? Cuando uno dice, este bueno, este políticamente correcto que nosotros pertenezcamos a esto, pero hay una lucha que también tienen que dar los empresarios por la zona patagónica, ellos se quejan de que no tienen este beneficios Bueno, es una lucha que eh, de alguna manera están trasladando a los trabajadores. Nosotros las queremos dar, así que eh, gracias por la comunicación, estamos estamos con eso. Bien, eh, gracias Milton para, para vos, eh, que tenga buen día. A ustedes, un abrazo. Bien.